el tema de los becados está pendiente. Todavía. Sí, claro. Eh, por esto realizó ATE un paro por 48 horas. Ayer hubo manifestación en el puente, allí estuvimos, y también eh, hubo manifestación por la tarde en, en el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos en comunicación con Aldo Capretti, secretario adjunto de ATE a nivel provincial, para que nos cuente, porque sabemos que tuvieron la posibilidad de reunirse con eh, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y lograr un compromiso. Aldo, eh, buen día. Rosana y Américo te saludan desde acá. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un gusto, compañeros. ¿Qué, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, Aldo, eh, bueno, contanos qué pasó ayer por la tarde allí en Desarrollo Social. Bueno, eh, sí, la verdad que la movilización nosotros habíamos definido en la jornada del paro de ayer el corte de los accesos y bueno una movilización para entregar un petitorio eh, un petitorio que iba que tenía, contenía nosotros el reclamo de dos puntos que venimos sosteniendo desde desde la época que estamos ahí con el, el ministro deidad como antes de, de la aprobación del pase a planta uh -huh. los dos puntos están referidos a la, a la situación de, de los, la política salarial la propuesta que hizo ATE, y eh, la definición política esto que se estira que se estira se patea para adelante eh, de la situación de de cientos eh, para nosotros cerca de mil trabajadores dejados en la provincia que no tienen todavía una resolución eh, que no, por lo menos nosotros no lo vemos así eh, con con cuestiones concretas eh, es por eso que bueno se llevó adelante este pedido llegamos hasta hasta desarrollo social y bueno la intención sobre todo no si es cierto con el mandato que tenemos de los compañeros la preocupación de los trabajadores de cada de toda la justicia que haya una definición por parte del ministerio por parte del gobierno eh, que, bueno después de que nosotros pedimos digamos hablar ahí con que nos puedan dar alguna respuesta no Eh, nos atendieron eh, los funcionarios de ahí, bueno, Mario Sánchez, uh. eh, que está en relaciones institucionales, aparte de recursos humanos. Eh, y bueno, ahí lo que le planteamos nosotros del el sindicato era que, bueno, teníamos un petitorio, pero queríamos un compromiso de parte del ministro. El ministro estaba, estaba no estaba en la reunión, pero sí estaba en el edificio. Que queríamos que el ministro, digamos, eh, nos nos firme un acta. Nosotros necesitábamos una respuesta porque no podemos seguir diciendo con las promesas de bueno que sí, que el gobierno tiene intenciones de resolver el tema, pero bueno, esto nos vienen diciendo desde hace un montón de tiempo. Claro. Eh, aquí, bueno, nosotros le decimos que y no teníamos. Eh, alguna algo concreto algo concreto que no nos dé la posibilidad de, de que la semana próxima eh, nos juntemos y bueno empecemos a trabajar eh, nosotros íbamos a considerar eh, ya ya prácticamente estábamos con la permanencia dentro de, del edificio eh, estábamos nosotros que si no no, no teníamos una respuesta algo concreta eh, bueno las ganas de poder seguir eh, estando digamos a pesar no es cierto?, de los compañeros que habían viajado de la y del alto valle pero la idea era seguir eh, manteniéndonos presentes pero bueno ahí se demoró bastante fueron a consultar con el ministro después volvieron que no querían firmar que, que bajo presión no pueden ellos firmar un acta eh, porque si no el gobierno parecería que retrocedía, o sea, un montón de miserias realmente que hacen a una, a una burocracia realmente denunciada, no o sea, por, me parece lamentable que tengamos que andar en estas cuestiones eh, de la imagen o de la debilidad, que para un lado para otro, cuando tenemos el problema sin resolver, o sea, ¿a ¿cómo le explicamos nosotros los compañeros de cargo, que que siguen inaugurando en condiciones de precariedad? Cómo le explicamos el tema de que no tienen recibo de sueldo, que no tienen obra social, o sea, seguimos en la misma. Entonces, bueno, eh, eso es lo que fundamentábamos nosotros ante los funcionarios y después, bueno, de, de esperar un rato ahí, eh, vinieron con una propuesta que decir que nos recibían en el petitorio para analizar el punto, el punto B, que sería el punto de beca y el compromiso del ministro, ¿no es cierto? Eh, y la palabra por supuesto de los funcionarios que nosotros no no es que no creemos en ello pero en esta en esta circunstancia eh, a veces uno pone la duda y bueno aparentemente lo que salió el compromiso de que habría una nos convocarían a una reunión eh, formal no es cierto para el día viernes eh, de la semana entrante eh, por supuesto que nos recalcaron el tema de las medidas de fuerza que ellos no pueden recibirnos si hay medida de fuerza. Bueno, nosotros decimos que no, todavía no tenemos, pero si bien hay un paro de la semana que viene, eh, que un paro nacional que nosotros vamos a acatar y y en otros punto el tema salarial va a depender del gobierno. O sea, si el gobierno no da respuesta a los salariales eh, el paro sigue en marcha. O sea que en concreto, eh, el compromiso no sé, del Ministerio que el día viernes estaría recibiendo una comisión de ATE en la cual eh, estaría integrada no es cierto un equipo técnico no es cierto que vamos a poner nosotros acá desde ATE, con eh, integrante de un de un representante de cada de cada seccional digamos en cada región para que nosotros eh, comencemos que sería la primer señal del ministerio no es cierto para decir bueno nos vamos a sentar a hablar a ver cuánto cuánto tienen ellos no es cierto cuánto ellos registran como trabajadores dejados cuánto nosotros tenemos eh, así que bueno un avance que no era lo que realmente queríamos algo más escrito pero bueno eh, confiamos nuevamente no es cierto en la en la voluntad o, o en este compromiso que asumió el ministerio ahora capre eh, esta fecha no este de reunión dos días antes de las elecciones por un lado se puede leer de manera positiva en el sentido que Hay que seguir gobernando. Ustedes cómo como lo leen? Y nosotros eh, bueno lo, lo leemos eh, nosotros tuvimos varias varias eh, definiciones institucionales de nuestra organización que definió en la, en la lectura el panorama político preelectorario poselectorario ya lo definieron los trabajadores nosotros estamos con dos Eh, con muchos puntos, pero en realidad bueno, los focalizamos en estos dos que son los más importantes, uh -huh. el gobierno tiene que dar una respuesta, la de antes o la de después, o sea nosotros no nos va a cambiar la vida eh, muchas veces, no siento, si gana si gana Beretinez y si sigue gobernando, que tiene que seguir gobernando hasta diciembre, o uh -huh. si gana Pichetto o Garda o lo que sea o sea, no nos condiciona para nada, nosotros lo que hacemos Es respetar, ¿no es cierto?, la lectura del trabajador, pues no tiene el salario totalmente licuado, la situación extrema, ¿no es cierto?, de maltrato que hay a los trabajadores que el gobierno no la quiere resolver. Y bueno, nosotros vamos con estos puntos. Ahora, si realmente hay compromiso, nosotros vamos a seguir todas las vías que hemos respetado siempre, la vía del diálogo, cuando hay diálogo. Diálogo que, que aclaramos, el sí. diálogo tiene que ser de las dos partes, o sea, no es una reunión para ponernos de acuerdo y para tirar la pelota adelante. Nosotros no somos funcionarios del gobierno, somos representantes de los trabajadores que tenemos la obligación de dar respuesta a los compañeros. Entonces, eh, bajo esta consigna, nosotros lo, eh, los funcionarios que estén hoy, que estén mañana, es lo que nos tienen que dar la respuesta para el sector. Y tampoco es un tema que se pueda resolver en una reunión. Tampoco es un tema que se pueda eh, resolver en una reunión, pero que si realmente nosotros en esa reunión, de acuerdo a nuestra experiencia, avanzamos hacia la conformación de equipos técnicos, firmamos un acta de, de responsabilidades, no es cierto para para hacer un seguimiento y le ponemos tiempo, bueno, creemos que eh, sería ya un avance desde teniendo no es cierto un año nefasto, no es cierto, en, como fue el año este que vivimos con Eh, con Arroyo, que no se avanzó nada, y tener este compromiso, ¿no es cierto?, que le significa al compañero becado seguir creyendo de que, bueno, que por lo menos nos van a atender o nos van a eh, dar piola en este reclamo, bueno, creemos que es importante. Ahora, si el gobierno busca excusa, y sigue buscando excusa de que es la medida de fuerza, que nosotros no, no respetamos los ámbitos o los espacios de diálogo, que nos portamos mal, Que nos enojamos con uno, con el otro bueno, entonces ya me parece que eh, esa excusa ya la hemos pasado y ya la responsabilidad es del gobierno ¿no es cierto? del gobierno, de los funcionarios que eh, otra vez tendrán que incumplir, no siento la palabra que ellos que no, nos dijeron en el día de ayer Muy bien eh, Aldo Capretti, muchísimas gracias ¿eh? Bueno Roxana, eh, gracias a ustedes y bueno Seguimos en asamblea, nosotros eh, seguimos en asamblea tratando de definir ya, eh, nosotros lunes a la noche estamos marchando, viajando a Cipolletti, la actividad del paro está firme, paro nacional, por reclamo salarial, por la cuestión, ¿no es por supuesto, del de impuesto a la ganancia, del impuesto al salario, el eh, 82%, un montón, convenio colectivo, seguimos en la lucha y no le vamos a aflojar, así que muchas gracias a usted. Bueno, un abrazo Chao, Ahí estaba Aldo Capretti de la conducción provincial de Ate. Exactamente, mm. bueno habrá que ver qué mm. ocurre en la reunión del próximo